¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué se cuenta? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfecto acá. Bárbaro.、Eh, no sé si soy el más indicado para hablar, porque digamos que un tipo que habla al aire tiene que ser un tipo que sea más equilibrado. Y la verdad que yo soy, estoy bastante desequilibrado con este tema, bastante molesto, caliente, podemos decir, este, por la estupidez que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el ministro de, de Educación, siguiendo las directivas del presidente. Es decir, toda la línea del presidente para abajo、eh, está escupiendo 11 meses, ahora se va a cumplir 12 meses de encierro.、Eh, a ver, ¿para qué nos encerraron? La pregunta primera es: ¿fue un experimento social? O sea, ¿no existe la pandemia? Y si existe la pandemia, ¿por qué me tuvieron tanto tiempo encerrado y ahora, sin vacunarme, Con más de 50 mil muertos y con más de dos millones de casos y con muertos permanentemente todos los días, ¿por qué me mandan a mí como docente, perdón que estoy caliente,、uh -huh. a los alumnos que tienen problemas de salud y no problemas de salud, a los alumnos que tienen padres y abuelos, a contagiarnos masivamente?、Eh, no entiendo. Pero lo peor de todo esto es que los gremios. No me preguntes el nombre del sindicato. Todos los sindicatos están acompañando, incluso los sindicatos opositores, porque los sindicatos opositores han siempre este, salido a enfrentarse con las medidas del sindicato oficialista. Pero acá están todos en un silencio que me, a mí me, me enerva. Hace tres o cuatro días antes de ir a, de ir a clase, nosotros entramos a clase s presenciales hace. Días o tres semanas、uh -huh. hablé con un inspector acá de la zona de Pilar, un inspector que tiene cierta militancia social q u está e vinculado a un gremio este, y que además este, está muy pegado a este gobierno. Y siempre dice de este, proteger a la salud, proteger a los pibes, proteger. Bueno, su respuesta fue una charla privada, por eso no quiero dar el nombre.、Uh -huh. este, igual la gente que escuche y por ahí conozca algo se va a dar cuenta quién es. Este, me respondía casi de manera cínica. Que、eh, los pibes no se van a contagiar en las escuelas porque se van a tomar todas las medidas. Entonces digo, lo sacas a la calle y se va a contagiar en el tren, en el colectivo, en la vereda, porque se cruzan. Entonces él dice, bueno, pero en la escuela no se van a contagiar. Eso, eso es una respuesta cínica.、Sí. Bueno, ese tipo acaba de ser nombrado inspector jefe del distrito de Capilla del Señor. Entonces no jodamos. Están cambiando vida, este, vida. por Cargos, vida por este, beneficios, este, y ni hablemos, de, ni hablemos de los arreglos que se están haciendo、eh, con las parejas, que son cifras vergonzosas, o sea, todo mal, Daniel. Este,、sí. No sé si me has escuchado alguna vez tan caliente,、sí. pero esto me enerva, me, me, me molesta muchísimo. Este, así que bueno, es, d i s f u l p No, está perfecto. Justamente la intención es conocer esta realidad de alguien que habita la escuela, que trabaja, que va y que se encuentra con esta misma i n c o h n c i a que venimos planteando hace unas cuantas semanas de que nos enteramos este retorno empujado, apresurado,、eh, porque además, si confesaran que están cediendo una presión y que la intención es la foto de se abrieron las escuelas porque es unión electoral, sería más, mucho más sincero. Pero. Está el discurso de que les importa mucho la educación, y si uno recorre las escuelas del territorio, en Pilar, Moreno, San Miguel, José Cepaz, Malina, se encuentra con escuelas detonadas que no aprendieron nada, en muchos casos, los funcionarios de los consejos escolares, ni a nivel provincial, de lo sucedido hace dos años en la escuela 49 de, de Moreno, y、eh, esta locura de avanzar hacia la presencialidad. Cuando el propio Nicolás t r o t a había prometido el año pasado que no se iba a retornar a la presencialidad hasta que no estuvieran vacunadas hasta la última de las maestras y maestros, cosa que todavía no sucedió. ¿En tu caso te pudiste vacunar? ¿Sabes de compañeros que se vacunaron? Y la otra pregunta es: ¿hay protocolos que, se están, gar que, que están garantizando seguridad e n t r e las escuelas que vos por lo menos transitas? A ver,、eh, no, no estoy vacunado. Punto uno. Punto dos.、Eh, Hay algunos docentes que están vacunados, que están vinculados a, a gremios, este, cuando hay personal de salud acá en Pilar que todavía no ha sido vacunado. ¿Cuál es la, la lógica? Esa no, no me entra. Después, yo trabajo en escuelas, este, trabajo en una escuela que salió en los diarios en su momento, donde se cayó la mampostería hace dos o tres años.、Y、esa mampostería, de hecho, se, se inhabilitó la escuela, o probemos gran parte de la escuela, y trajeron aulas modulares.、Mm. En marzo del año pasado. Eh, el intendente nuevo de otro partido, el anterior era del pro, y el intendente nuevo es de. Bueno, viste que cambia el nombre de nombre a cada rato, pero es un peronista.、Sí. Inauguró con pompa y inauguró el año ahí en esa escuela.、Uh -huh. eh, ponerle que lo inauguró un viernes o, un, o el lunes anterior. Cuando yo voy a dar clase a ese salón, llovió a cántaros. El primer lunes del año pasado que di clase en primer año, llovió a cántaros. Y llovió a cántaros dentro del aula.、Uh -huh. O sea. Lo arreglaron mal. Ahora, hace 15 días llovió a cántaros también. Yo estoy yendo a esa escuela porque estamos con clases presenciales. Llovió、uh -huh. eh, a cántaros, fui al salón y el salón que se había destinado para chicos que fueran sospechosos de COVID, este, bueno, el salón estaba inundado. Con lo cual, el pibe o se mueve por COVID o se mueve jugado. Pero,、eh, voy a esto, es una ironía esto, pero、uh -huh. lo que voy es que no pusieron un solo peso. Martillo este, y lija, no, son talleres de, de turismo. Entonces, ahí nos quieren mandar a dar clases. Ahí tuvo n la inteligencia del de, director de este, seguir la eventualidad. Y la semana que viene, bueno, ahí va a haber algunos cambios porque están queriendo que algunos cursos empiecen. Pero no está preparado el sistema.、Eh, No sé, estoy es muy caliente porque no reacciona a nadie, no reaccionamos, no reaccionamos los docentes.、Sí. Eh, estamos yendo al muere como si nada.、Eh, estamos... Lo que yo digo es que hay una corderización de los docentes. O sea, somos corderos yendo al matadero.、Sí. Eh, no tenemos una vocación este, para enseñar, sino que tenemos una vocación suicida. Esta corderización de obedecer a lo que nos dicen nos lleva al suicidio. Los que se contagien, este. Y los contagiemos, porque yo estoy yendo.、Sí. Yo no tengo. Primero, no voy a usar ninguna licencia para hacer trampa, como sé que lo están haciendo algunos directivos en algunas escuelas a c e n t i d a d Directivos, digo, ¿no?、Sí. Compañeros docentes también lo están haciendo. Segundo, que no tengo dispensa, este, porque no nací、no, no、dentro de ningún grupo de riesgo ni nada por el estilo.、Uh -huh. este, podría inventarse,、sí, podría inventar, como se hizo el año pasado, apenas se declaró la. Este, la cuarentena, muchos salieron a pedir dispensas y licencias. Este, yo no voy a hacer, yo voy a ir a, a ahora. ¿Quién se va a hacer cargo de las m u e r t e s En una reunión de docentes, con el director, pregunte: ¿Quién se va a hacer cargo de, lo, de los muertos? Esto que te lo digo, yo te lo digo en las reuniones de docentes.、Uh -huh. este, te escucha como si yo fuera un revolucionario. No estoy diciendo nada de revolucionario, este, porque nunca lo fui. Este, estoy preguntando cosas de sentido común. este... Mis compañeros no reaccionan, no responden, no, no, no dicen que estoy de acuerdo, están de acuerdo o desacuerdo, y el directivo este, escucha lo que yo digo. Y bueno, sigamos con la reunión, sigamos con el protocolo.、Eh, si vos leíste el protocolo,、sí. eh, es imposible que se pueda llevar a cabo, por un lado. Y si se pudiera llevar a cabo, ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires está en condiciones.、Mm. O Esa es un delirio. Entonces me queda la duda: fue un experimento social. O este, los tipos están jugando este, con, con, con la vida de los que estamos trabajando. Otra de las cosas que tampoco se entienden es: por un lado, tenés algunas burbujas de pocos estudiantes a las que le das un contenido durante 90 minutos, pero ese mismo contenido después tenés que mandarlo al resto del, del grupo, del curso, de la comisión,、eh, por, la, por las formas virtuales, por WhatsApp, Facebook, pl plataforma, Drive, por la forma en que estén trabajando desde el año pasado. Con lo que me pregunto, en realidad no hay un contenido que、eh, haga la diferencia más que esa, el capricho de la presencialidad, porque en realidad están viendo exactamente lo mismo. Exactamente, es así, pero además será un fenómeno raro. ¿Esta burbuja、eh, para qué me va a servir? Te doy dos casos,、eh, dos casos distintos, pero que hablan de esto de la burbuja.、Eh, yo estoy t r a b a j a n d o Yo te decía hoy que había colapsado, es en los barrios Los Cachorros.、Uh -huh. Pero también estoy trabajando en una escuela del barrio La Lonja,、eh, en quinto año.、Uh -huh. eh, y ya me dijo el director:、eh, si no crean un nuevo quinto, vas a tener 87 alumnos. 87 alumnos. Ahora, alumnos! no existe un salón en ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires que contenga 87 alumnos. Sí,、uh -huh. patio, sume lo que t e les cante, pero no existe. Ahora, Si vamos a hacer burbuja con esos pibes, el primer grupo lo voy a tener yo y los martes en clase. Entonces lo voy a tener este martes. Sí. ¿sí? Estamos en marzo. El, ese grupo va a volver a tener una segunda clase conmigo en mayo. ¿Por qué? Porque para que pasen, si hablamos de grupos de 15 pibes, van a pasar dos meses. Porque son 87 pibes, ¿entiendes?、Sí. Eso por un lado. Y después,、eh, o sea, no han, no han creado aula de. Cursos nuevos, ahí se tiene que crear un curso. No se ha construido escuela, no se ha nombrado personal nuevo. Y ahí te digo, otra escuela donde trabajo es en la esquina de los bomberos de Delviso, en el centro de Delviso.、Uh -huh. Ahí voy de noche, hay, un cuarto, hay cuarto, quinto y sexto. De cada curso hay, este, cada cuarto, hay dos: cuarto comunicación y cuarto social. Lo mismo pasa con quinto y con sexto. El año pasado, yo en cuarto año tenía el último cuarto que vi, el 13 de marzo, que d i c l a s e、eh, s me fui a las 10 de la noche ahí, hacía mucho calor, de hecho, se sacó una tormenta muy grande. Este, este sábado a la madrugada, pero el viernes a la noche yo tenía、eh, 50 pibes. Nos morimos de calor, 50 pibes. Anotados, había 55.、Eh, ahora, imagínate, ese curso tiene 55 pibes. El otro cuarto está teniendo una cifra similar. ¿Cuántos preceptores te crees que está atendiendo a esos seis cursos? Son dos cuartos, dos quintos y dos sextos. Estamos hablando de p o n e r que haya 40 pibes por promedio, es decir, por cuatro, 24, 240 pibes. ¿Cuántos preceptores están atendiendo? Bueno, hace a ñ a r e s con el gobierno del PRO y con este gobierno, una sola preceptora, que no va a ir porque está en dispensa, tiene 61 años.、Sí. Es decir, esto te e s t á dando casitos muy puntuales.、Uh -huh. Parecía i que yo m e La verdad que es、eh, absolutamente irresponsable. Por otro lado, otro de los rumores es que la intención, el capricho era abrir en marzo, sabiendo que se va a cerrar en abril o mayo por la cantidad de contagios, pero para garantizar supuesta cierta intención o decisión política de、eh, volver a las escuelas, con la irresponsabilidad que decíamos recién de exponer a cientos de. Auxiliares, docentes y niños niñas y jóvenes ¿no? en, la, en la provincia. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Es, es así? ¿Hay rumores,、eh, ¿En las escuelas corren rumores similares? Sí, ahí, ese rumor está permanentemente dando vuelta porque además este, no, no, los docentes no estamos en una burbuja.、Eh, el rumor que me dicen una docente. Tiene su hijo trabajando en un gran supermercado de, de Pilar,、mm. donde le están diciendo que a fines de marzo, p r i n c i p i o de abril, se cerraría o h a b í a un cierre este, parcial por el avance de la, de la pandemia, por、mm. los contagios, porque además se viene el otoño, se viene n los fríos y empieza a haber esta, esta situación. Con lo cual, este, es toda una puesta en escena. ¿Para qué? Para contagiar gente y para que se muera gente. Ahora, no invirtieron en aulas. No invirtieron en conectividad. Si acá hubiera conectividad como corresponde, no tendríamos ningún problema en seguir dando clases, porque esto hay que t e n e r en cuenta. El año pasado dimos clases. O sea, no estamos volviendo a las clases. Se volverá en todo caso a las aulas. Pero clases tuvimos. No se invirtió e un solo peso en conectividad. Los pibes no tienen ni celulares ni computadoras. No se reactivó el conectar igualdad. O sea, no hay un plan alternativo al conectar igualdad. Macri lo desactivó, pero Fernández no lo reactivó. Este, las computadoras que, que el año pasado distribuyeron, distribuyeron son las del 2015 que Macri las guardó, las escondió.、Mm. Con lo cual no hay un plan nuevo. O sea, no invirtieron en la estructura de las escuelas, no invirtieron en, en nombrar nuevo personal este, para reemplazar a los que están con dispensas este, o a los que están haciendo falta. No se abrieron nuevos. Cursos, porque estaba v i e n d o sobresaturación de alumnos en los cursos, y no invirtieron un peso en conectividad. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que se están guardando la guita? ¿Subejecutaron el presupuesto en educación? Digo, a mí es que hay un montón de cosas que no me cierran, y lo que me escandaliza es que los que nos representan, los sindicatos, pues no es uno, no es UTEBA, sino acá es UTEBA, es FEB, es UDOGBA, en la provincia de Buenos Aires hay 17 en el. la ciudad de Buenos Aires,、sí. no están levantando la voz. Fíjate que、si、te fijas, en los años que marzo, q u empiezan e las clases, siempre hubo un roce. Un roce y no se empezaron las clases hasta que no se resolviera alguna cuestión.、Sí. Este es el primer año que tenemos una paritaria horrible, la peor paritaria que hemos tenido, que perdemos muchísima plata. O sea, hubo un 40% de inflación el año pasado y nos van a dar un 30% de aumento, que no es aumento, este, van a levantar un poco el sueldo, pero no lo levantan al nivel de la inflación y nos lo van a poner en tres cuotas. Es decir, que este, mientras enero, febrero y marzo está habiendo por lo menos un 10% de, de inflación, me van a dar un 10% de, de, de aumento, pero que yo ya perdí. Capacidad de compra el año pasado por el nivel de inflación que hubo. Entonces, estamos, evidentemente, ahí hay este, hay una extraña c o n v i v e n c i a del gremio este, con, el, con el gobierno. Este, y esa c o n v i v e n c i a se ve con este tipo que te digo que lo nombra como inspector jefe, y además porque las vacunaciones se e s t á dando en su teba. Muchas de las vacunaciones en, con docentes se e s t á dando en su teba. No digo que no se den. Lo que digo es que se preste n ese lugar para vacunar.、O、a lo mejor los municipios no tienen salas de primeros auxilios,、mm. este, lo cual es mentira. Cada barrio tiene, cada localidad tiene. Pero si está usando su q u e b a porque hay una connivencia ahí. Y nos están mandando al muere y nos están dando un sueldo horrible. Y se va a empezar la s c l a s e sin s paro.、Mm. Esto no ha ocurrido del 80. Y... Cuatro para acá, no ha ocurrido, o ha ocurrido muy pocas veces de empezar sin paro porque se resolvió la paritaria.、Eh, no, estamos, estamos perdidos. En todo esto, perdón, todo、sí. lo que dije, nunca te nombré el PIB, e porque no estamos preocupados por la educación.、Sí. Evidentemente, a nadie le está interesando la, la, la educación, porque sin, ni la educación ni la vida, que es lo peor de todo.、Sí. Y lo que me alarma es que estuvimos indignados el fin de semana por lo que hizo la gente del PRO en la clase de mayo, tirando. Simulaciones de, de bolsas y a nosotros nos están tirando al muere también. ¿Cuál es la diferencia? Que no se ven ve las bolsas. Bueno, cuando empiezan a aparecer los muertos este, y aparezcan las fotos de las bolsas que l a s estaba n apuntando, no、nos、sacan fotos de muertos por COVID, este, vamos a ver que no es muy distinto a, la, al, al, a lo que pasó el sábado, en, el fin de semana en, en Plaza de Mayo. Es decir, hay un nivel de cinismo en la política argentina que da. asco Fabián, te agradecemos un montón estos minutos que nos puedas、eh, compartir este panorama necesario para entender, para conocer qué es lo que está pasando en las aulas, puertas adentro, porque lo que pintan los、eh, informativos oficiales y, y los、eh, gobernantes es que arrancó todo color de rosas, de que los protocolos funcionan, de que e s t á el a l colengel, o h de que、eh, esto funcione. Efectivamente, sabemos y, y veníamos siguiendo que no era. De esa forma, quedamos a disposición para seguir conversando cuando, cuando lo creas necesario. Un abrazo enorme. Bueno. Y bueno, y ojalá、eh, empiecen desde las bases los docentes a, a plantear la necesidad justamente de algún pronunciamiento del sindicato, porque a esta altura, como decías, es escandaloso el silencio. Gracias, Tegahijo, por convocarme. d i s c u l p a por ahí si estoy medio caliente. Un último detalle:、uh -huh. que me mencionen una sola universidad de todas las universidades nacionales que empiezan la, universidad, la clase presencial.、Uh -huh. No, no existen. O sea, las universidades que son autárquicas no empiezan y los pibitos de jardín a, a, al séptimo año en la técnica y sexto año en el secundario van. s Es una locura. Sin duda. Abrazo grande, Fabián. Un abrazo grande, gracias.、Eh.